¿Qué te huele este? tú ahorita? ¿Mm? Hombre, de verdad ¿Te ve el olor o no? Pero de otras maneras da Es eucalipto Sí Qué Hola maestro, ¿cómo está? Buenas bueno. tardes, Buenas, noches Tardes, noches No sé en qué programa estamos. Pues no sé, tú eres la que llevas la cuenta. Ahorita te digo, pero lo que sí sé es que hoy es enero 18 del 2021. Ay, qué rápido. No es cierto. No es enero 18. Ah, claro que no, ya estamos en febrero. Te estoy dejando, maestro. No, yo estoy dejando a ti porque hoy es día de la Candelaria. Exacto, febrero 2 del 2021. Y me parece que estamos en el programa número 48. Exactamente, ya casi al 50. Sí, porque acuérdate que la semana pasada estuvimos soneando desde casa. Ajá, ¿cierto? sí. Por esto de la pandemia tuvimos que armar el programa y aquí nuestro genio de los controles, el joven Shak, Hizo magia. Hizo magia con el, Pero el programa salió. Sí. Lo estamos haciendo desde el comedor de, la, de su casa. Sí, ahí hicimos a un lado los trastes sucios. Bueno, o sea, estamos utilizando la tecnología y aprendiendo a, a salvar obstáculos que nos presenta eh, la, la pandemia. Y utilizando sí. las tecnologías, este, teléfonos celulares, bocinas, etcétera, etcétera, pero se logró. Y, y la verdad es que es muy divertido. A mí me sí. pareció... Eh, muy, muy divertido la, la forma de estar haciendo... Te llegó Charlie. De estar haciendo <risa> eh, esto, de, de grabar un programa y luego mandar los audios, mandar las canciones, bueno, es algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Entonces estuvo como divertido, porque hay que escucharse a ver si te gusta cómo te estás escuchando, cosa que cuando lo hacemos en vivo, pues simplemente hablamos, ¿no? Bueno, pero lo, lo importante es que recuerda que cada que aprendes una cosa nueva, hay una nueva conexión neuronal. Sí. Entonces eso es excelente ¿no? y la verdad que sí estuvo genial ¿Sí? así que uno uno de estos días nos volvemos a quedar en casa y le mandamos todo el trabajo al chico de controles sí. no no es cierto y saludos al buenix Balanquet también que ya nos está trayendo aquí un sí, cafecito café de confianza que hoy sí estamos aquí en la librería la rueda in situ. cartonera uh -huh. con el señor sergio funk Que en un ratito va a venir a saludarnos y a platicarnos algo. Por lo pronto está ya en una llamada. Una videoconferencia, parece. Sí, creo que le están contando unos chistes. Maravillas de la tecnología, ¿no? <risas> Te puedes conectar con cualquier persona de hasta Tucumundú, si, si fuera necesario. Sí, mientras Entonces, haya internet, todo es posible, Ajá. ¿no? Pues bueno, mandemos saludos a los patrocinadores Así es. que les tenemos una sorpresa a los patrocinadores ya quizá para el siguiente programa, ¿no? Uh -huh. Pero ahí andamos en pues tengan eso. Tengan paciencia. Sí, tranquilos que estamos aprendiendo y jugando. Ale alimentos veganos y sí, sí. que, que se... ya deben de estar ahorita con sí, todo, todo listo. Esperándolos con los brazos abiertos y para satisfacer sus necesidades culinarias para aquellos que dejaron de consumir proteína o los que quieren tomar una opción como tal. Sí, fíjate, puedes encontrar taquitos de verduras, eh, tienen uno que se llama de alambre uh -huh. y eh, este de alambre tiene cebolla, champiñones y pimiento, y pimiento morrón. morrón, muy rico y tienes ahí en tu... Eh, barra de, ¿En de ensaladas? ensaladas tienes cilantro cebolla, otra así como salsita mexicana, tienes nopalitos cocidos, frijolitos de la olla, rábanos frijolitos fritos, también unas salsas que parece que están enojadas cuando las hacen porque Dios, <risa> pican con pican todo, pican duro y el de atrás paga pues no sé pero <risa> algo así, pero la verdad es que muy rico, o sea, cómo puedes convertir Tres verduras en, en un taquito y poniendo todo este, ¿cómo le dices tú? Chingajo, ¿cómo chingaje, le dices? Sí. O sea, ¿cómo lo puedes nutrir y comer ah. algo tan delicioso? Y no hace falta la carne todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí les vamos a ir platicando cada programa, qué es lo, lo que tienen ellos por ahí. Pero este taquito de alambre, de verdad se los recomendamos. Si ah. te gusta el pimiento morrón. Delicioso, de lo... hasta se me hizo agua la boca ¿Y se encuentra niños en dónde? Es Constancio Hernández Alvirde, esquina? esquina Con Vallarta, Exacto. ahí a un Costado del edificio de UDG, hasta las 3 de la mañana Hoy hasta las 3 y recuerden Que viernes y sábado hasta a las 4. 4 de la mañana, ay sí que bárbaro Unas ojeras impresionantes que traen Pero Con el gusto tremendo de saludar y dar de cenar a todos los que llegan. Y también a los rudos del de Abastos. También, que ellos son los, de las, los rudos Ajá. de las verduras. ¿Eh, ¿Quiénes son? Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Exactamente, Frutas Finas, Rogelio frutas, Hurtado. Que dice Hugo que es de Ajá, nuestros eh, fans número uno, a ver si es cierto, ¿verdad? En la calle 10 número 21, en el Mercado de Abastos. Sí, ahí en el mero mero mercadito de abasto. Y que tienen servicio a domicilio. Exactamente, ahí este Rodrigo sin problema se lo lleva a su casita. Exacto. Liz te toma el pedido por teléfono y Rodrigo lo lleva hasta tu casa. Así, es, ¿sí? sin ¿Sí? problema, con pero, todos los protocolos. Pero luego. fíjate, ahí, o sea, nosotros mencionamos a Hugo y a Rogelio. Entonces, ¿quién es Rodrigo? Es el hijo de Rogelio. Exactamente, ¿y quién es Liz? su esposa, ajá, su exactamente ahí trabajando todos en equipo, trabajo en familia, en familia. Ajá. sí, pues saludos para ellos, y luego granola gourmet maestro, la número uno, ah, sí panecitos de elote, panecitos de plátano, zanahoria, galletas y lo mejor de todo, tenemos versiones tradicionales y versiones veganas, así es, atendemos a ambos mercados, no estamos peleados con nadie Con nadie nos peleamos. Amamos colados. la diversidad. Exacto. Y al contrario, intentamos dar gusto a todo público. Exactamente. Platícale de nuestro nuevo panecito. ¿El qué? El que se llama Valentina. Ah, ese pan, bueno, es una creación de meche. Lo hizo ex profeso para ponerle el nombre de su nieta. <risa> la estoy denunciando aquí al aire. Sí, públicamente. Ajá. ¿Qué lleva, maestro? Pues lleva ralladura de naranja, ralladura de limón y eh, nuez. Uh -huh. Y ate de membrillo, ate de, de guayaba y el otro ate... En la y rara. del verde que no hemos investigado de qué es. Lo no tengo de tarea. Si alguien sabe del público conocedor que nos está prestando sus oídos, que nos escriba y nos diga el ate verde de qué de, fruto de, es. De qué fruto es, exacto. <risa> ok, pues ya dijimos, estamos en la rueda cartonera aquí con el señor Sergio Fong, que en un ratito vendrá a platicarnos de algo que, algo que tiene que ver con la rueda algo que estamos festejando, Ajá. estamos todos de holgorio de eh, y nos falta primero café, y luego existo tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, él se encuentra ubicado en eh, López de Legaspi e Isla Trinidad, ellos están desde las 7 de la mañana hasta parece que por la cuestión de la contingencia es hasta las 10 de la noche solo, ah, Pero ahí los, una hora no? Ah, sí, ahí temprano. los atienden de lujo ok, Y fíjate, ahí, bueno, a mí me ha tocado comer eh, un lonche de chilaquiles, algo que para mí es como muy extraño, pero mm. muy rico, sí, así sí, que sí, sí, se los recomendamos ampliamente. Pues, habiendo eh, eh, saludado a los patrocinadores, maestro, mm. hay que decirle a la gente que también estamos solicitando patrocinadores. patrocinadores. Que, que proyectos como estos de la sociedad civil, pues necesitamos ayuda de más personas para que esto pueda... Funciona, que crezca exacto y que sea un medio de comunicación fuera de medios oficiales, ¿no? Y este, también le quisiera recordar que ya eh, con todas las medidas necesarias estamos activándonos ya en la academia con grupos controlados para quien tenga inquietud, se comunique y... Para ver cómo armamos grupos, ¿no? Ahorita sí es estricta pareja. Ahorita no podemos llegar alumnos solitos. Ahorita es estricta pareja porque precisamente por todo esto de la contingencia no se pueden cambiar de pareja. Entonces, con la pareja que llegas con es espacio. con la pareja que vas a estar practicando todo el tiempo y estamos separados. Si sí, el espacio es muy grande, entonces se presta para eso. Exacto. Exacto. Siempre lo va Ah, ya casi, ya casi viene el señor Sergio Funk. Pues maestro, ¿le parece? A ver, le pongo una prueba. Nuestras redes sociales, la del radio. Anfibios son. La del radio, maestro. ¡Ay, oh, híjole. Anfibios radio. Anfibios radio, perdón. <risa> bueno, porque es como que tenemos varios. Exacto. Así estamos en Instagram y en Facebook. En Facebook. Okay, la de la academia. Anfibios son. Academia, anfibios son. son. <risa> Igualito estamos en Instagram y en Facebook. Facebook y y de los Granola dos. Gourmet. Y Granola Gourmet, así tal cual, igualito uh -huh. en, en ambas redes sociales. Ahí estamos, cualquier mensaje, pedido, queja, reclamación, en cualquiera de esas tres nos encuentra. Así es. ¿sí? Pues vamos a escuchar la primera canción del día, en lo que aquí nos terminamos de acomodar, de, de sa sanitizar con ese... Spray que trajimos el día de hoy. Que les vas a pasar como lo hiciste, ¿no? Claro, ¿por Para que ellos no? lo puedan fabricar en su casa. Claro, ¿por qué no? Y ya... Ah. Casi viene el señor Sergio Funk. Mm. Entonces, mientras... Bueno, no hemos dicho que nuestro tema del día de hoy es el inicio de la salsa 1. Exactamente. Sí, sí porque... O La historia de la salsa 1. Sí. Porque es un tema muy extenso y, la, y con música, la verdad, padrísimo. Pero ¿qué tal si pues, vamos, se van dando una idea con esta melodía que va a ser? Que va a ser indestructible. Sangre nueva indestructible. Con Ray Barreto. Exactamente. Y el Afania All Stars. A bailar, chicos. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde de sangre querida, y en ese momento, con el destino en tu mano, echa para adelante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te en ese momento... manos duras, re reto en las tumbadoras. Sí, la verdad es que escuchar esta música es maravilloso, ya sabes que yo luego veo los comentarios de las personas y, y puro comentario bueno, uh -huh. es eh, me remonta hace años, me siento joven, me dan ganas de trabajar, dejé todo y estoy bailando. La verdad es que a quién no le dan ganas de bailar con sí, esa música. Es, es lo, el, el nacimiento de lo que se llama salsa, pues, como concepto. Uh -huh. Pero de hecho, eh, si notan la, la salsa que ahora se conoce como la salsa más suave, más romántica, esto los conocedores o los que se están muy metidos en el mundo de la salsa le llaman la salsa dura o la salsa brava. Gorda. Gorda, no sé por qué, bueno, pero será porque tiene que ver mucho con el, con el Latin jazz, ¿no? Sí, las sí, bases. Sí. Y, ajá. Sí, de hecho, ahora sí que, como dices tú, ¿no? Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. No es lo mismo la salsa que es más comercial, más eh, para bailar sencillito, porque estás de acuerdo en que este tipo de música de repente es un poco complicado porque hacen sus propios cambios dentro de las canciones. Tú vas en tu uno y te lo cambian, ¿no? Pero ahí está. Sí, es que en las descargas, el músico, dicen, el músico se calienta y comienza... Sí, se emocionan. A expresarse, o sea, su, su, su personalidad, su intimidad, su forma de verlo y, este, y se prende, ¿no? La prende Fíjate que a, a mí lo que me ha gustado mucho de, de este tipo de, de canciones que son tan, tan viejas, es que ves los videos y están arriba del escenario 20 hombres. Con una fiesta tremenda. Bailando y cantando. Bailan, cantan, se divierten. Hoy, por ejemplo, en uno de los videos que de las canciones que vamos a poner más adelante, el video me fascinó porque unos ya no traen ni camisa, ya traen la camisa tan mojada que ya la traen abierta, terminan malfajados, pero tú les ves la cara felices. Felices porque están haciendo lo que les gusta, están tocando como les gusta. Y una cosa en especial que a mí me encanta es que al menos ahí se notaba que no había egoísmo entre ellos, como uh -huh. que eran todos un equipo para que la gente disfrutara, ¿no? El público. Entonces, están ellos tocando y alguien comienza con un solo y los demás no interrumpen. Sí. Que era, creo, parte de, de lo maravilloso, ¿no? De, de este tipo de conciertos, los solos que hacían de, de piano, de tumbadoras, X, ¿no? Cabe señalar poco. La intención de estos programas de la historia de la salsa es hacerlos un poco más largos o varios capítulos, porque es una historia muy larga y la verdad muy interesante. Sí, es como un cáliz. Sí, una <risa> sinopsis de, de lo que es el género de los ritmos latinos que desbocan en, eh, uh, terminan en el género que se denomina como la salsa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, uno de los. De los sujetos que fue fundamental y, y no se ha escuchado mucho de él. Bueno, yo no he escuchado muchas referencias acerca de él. Eh, fue Mario Bausá. Sí. Mario Bausá era un clarinetista cubano que emigra a la ciudad de Nueva York porque en ese entonces este, los, los cubanos, los cubanos de color, negros, mulatos, pues no eran bien vistos en la isla porque... Era una onda como de castas, ¿no? Oye, pero eso es lo que a mí no me quedó claro. ¿Cómo es que en la propia Cuba, él salió como, como diciendo, ya no aguanto? Ya lo, no aguanto por el bullying acá. Lo que pasa es que Cuba estaba en la dominación norteamericana. Entonces, eh, los, los... ¿Eran blanquitos? Ah, exactamente. Y, y los presidentes de la isla pues estaban muy muy hechos a la a la a la, a la, a la tradición norteamericana. Uh -huh. Para los norteamericanos Cuba vendría siendo como el centro vacacional, ¿no? sí. Incluso el, el son cubano que es parte de la raíz, este fue prohibido, eh. Ah, sí. Claro, o sea, eso es pues, parte interesante de, de, de, de toda esta información que podemos ir transmitiendo en programas del de origen de, de la salsa, que es el origen de los ritmos cubanos, per, lo, perdón, los ritmos del Caribe. Que viajan hacia la ciudad de Nueva York. Entonces, el, el, la ciudad de Nueva York como el ícono del, del desarrollo cultural en, norte, en América del Norte, Mario Bausa viaja a la isla y ahí y este, comienza a integrarse a, a, las, a las Big Band norteamericanas, ¿no? Sí, salió de 19 años, según es, tengo yo entendido. Exactamente. O sea, era un chiquito todavía, sí. ¿no? Entonces llega a la isla y como los, los, los Big Band norteamericanas, eh, como Callaway y, y varios las bandas del swing, pues, las grandes, sí, las megabandas. era lo que había en ese entonces. Era lo que rifaba. Entonces llega este Mario Bazao, un músico profesional con toda la barba. Sí. Incluso él había tocado en la Sinfónica de la Isla. Eh, y comienza a meter los, los ritmos de los negros, los ritmos cuba, eh, afro. Uh -huh. Y eh, él, en Nueva York, eh, forma junto con su cuñado, que era Frankie Grillo, un grupo que es fundamental en el desarrollo de la música afrocubana en, en Estados Unidos que es Machito y sus afrocuban sí, fíjate que ahí eso de Machito ya lo habíamos comentado que... no el, Machito el de la birria, ¿verdad? no, claro que no que el el apodo de Machito se lo dan porque era el macho sí. pero que sonaba como muy rudo, entonces ellos buscaban que fuera algo como, como más suavecito, eh, y, y que la pregunta era, pero es que, ¿cómo decimos macho en pequeño? Pues machito. machito. Ah, pues se le quedó machito y desde entonces. De hecho, el, el líder o el creador del, de, de los machitos y los afrocubans, curiosamente dicen, bueno, ¿por, por qué Mario no le puso Mario y los afrocubans? ¿no? Bueno, aparte porque a lo mejor machito sonaba como más comercial sí y pues él queda, quería quedar bien con su, con su cuñado, cuñado. ¿no? Como Frankie no, de, Grillo. de hecho según yo sé que lo de los afrocubans mm. salió así de, de rápido, o sea mm -hmm. no fue algo pensado sino que en el momento estaban buscando cómo presentarlos mm -hmm. y así dijo él, así quiero así, y tuvieron que respetar ese nombre ya para siempre viendo que a la gente le había gustado cómo sonaba, ¿no? es que era algo nuevo realmente, sí. incluso Este, ellos explotaron y después Mario Bausao era el director de las grandes orquestas norteamericanas. Sí. Pero él comenzó a meter las, las bases de la música afrocubana. Y con Machito y los afrocubans fue, fueron los primeros que dieron las finas mundiales. Ellos fueron los primeros incluso que fueron a Japón. Sí. A tocar. Sí. No, de hecho, una de las canciones, fíjate, que, que vamos a poner están en... ¡Ay, Dios! No encuentro, no encuentro. Están en África. En Zaire. En Zaire. O sea, ¿cuándo te imaginabas tú que allá la gente estuviera prendida por eso, no? Y... Sí. Fíjate, este, estamos hablando de los años treintas, cuarentas, me parece. sí Y este, ahí fue donde comenzó a, a, a, a, a explotar los ritmos caribeños en la, en la Gran Manzana. Y incluso... Eh, Estaría padre que, siéramos, bueno, que habláramos con, con Daniel, el, el de Jazz and Wine, porque también revolucionó mucho la música del jazz. Básicamente es el, el jazz lo que revolucionó. ¿no? O sea, el, el, el representante del jazz en Norteamérica en ese entonces, que es dizzy Gillespie, que parece que aún vive el trompetista, uh -huh. él quedó fascinado con Mario Bausa, porque él mismo decía que las, las, el jazz ya se había hecho con muy buen tono, el bebop, que la creación de... De DC Gillespie, que es interesante ver qué es el bebop dentro de la historia de la música. Y a raíz de que llega Mario Bauzá y él tiene una fusión, uh -huh. se genera el bebop, el, sí. el cubop tiene que ver con lo cubano. Sí. Hay una historia muy interesante donde DC Gillespie le pide a Mario Bauzá que, pues que le consiga a alguien que toque es esos ritmos de, pues, pues de la jungla, así tan tribales, ¿no? Entonces, eh, Mario Bausá trae de la isla a Chano Pozo. Sí. Entonces, Chano Pozo, cuando comienza a tocar con Andy Gillespie en la banda de jazz, pues el cuate le da un giro totalmente a, a la banda, ¿no? Incluso hubo muchos conflictos dentro de la banda porque venía un tipo, prácticamente lo sacaron de la jungla. Sí. Entonces, decían, es que no es un músico eh, estudio, Estudiado. ¿no? Pero él trae la música... Por una, dentro. Exactamente, de una manera brutal, ¿no? sí y este pero era un tipo complicadísimo de hecho Nario Pozo muere asesinado por pleitos en un bar en Ay en, sí en eso eso es muy sorprendente porque pues tú te imaginarías que todo el mundo lo respetaba o que ellos no se metían en ese tipo de cosas y resulta que sí no ¿Cómo no sí bastante yo sé que este proceso fue fue no diferente no fue difícil en aceptar por ejemplo los músicos de jazz no querían permitir que cualquiera viniera y les dijera que había algo nuevo no se rehusaban como a incluir esos ritmos en lo que ya para ellos era eh, mm. un éxito sí de hecho o sea, se se en toda la cultura norteamericana y a nivel pues a nivel mundial de tal manera que no se te te tocó ver cómo los, los o sea los Beatles tienen bases sí, latinas sí, sí. Sí, o no sí. porque la gente no no y, y y si comparas la música se nota pues ya claro, escuchando sobre la todo cha-cha-cha, sí sí sí Pero, y también el latín es muy dado a menospreciarse el mismo, ¿no? A hacerse, claro. hacerse menos solo, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste chachachá, tú sabes que cuando comenzaron con esto del ritmo del chachachá, los bailarines de ese entonces decían que era un ritmo para bailar para los tontos. Sí, lo que pasa es que, <risa> miren, parte de la historia que vamos a platicar, ¿no? Ahorita, bueno, poco a poco, es que la, los movimientos o los cambios en los, en los ritmos o la creación de nuevos ritmos tienen que ver en la isla con el bailador. Sí, bastante. Porque el bailador marcando la pauta, ¿no? Entonces es muy rápido, ahora Lo necesito así. Y el músico que, que, que le interesa, que el bailador, porque es parte interesante de la música eh, del Caribe, es que el, el, el músico se preocupa porque existe el bailador. Claro, hay quien baile, por supuesto. ¿no? Sí, o sea, porque un concierto no te deja nada bonito, ¿no? No, no, entonces es, gran parte es eso, ¿no? Entonces la, la, los movimientos de música eh, eh, afro en, en Nueva York crecieron de tal suerte que pues, pasaron de los barecitos al Palladium y del Palladium al, hasta el Estadio de los Yankees o al Madison el Square Garden sí. en Nueva York pero eh, todo ese bagaje u, tuvo una decaída que pues la, literalmente desapareció todo ese boom de en Norteamérica de la música afro, la, eh, afro latina por un, una onda política muy puntual, la Revolución Cubana. Sí, cuando llega Fidel todo cuando se acaba. Cuando llega Fidel, se corta todo, hasta Él llega el bloque. Él dice cuál es su música, cuál no, qué se puede escuchar y qué no. Y en la isla dicen, no, no vamos a recibir más a los cubanos porque no les va, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces una cuestión que tenía que ver nada menos con cuestión de tipo cultural y artística pues se ve cortada por una cuestión política. Sí. Y ahí pues logra sobrevivir a tiras y tirones, pero Algo que está metido en la raíz de, de los pueblos o de las razas, pues no lo puedes detener, ¿no? Claro, se guarda el tiempo, pero después vuelve a que salir. Que en los cincuentas paró, pero volvió a resurgir con, con, la, con las estrellas de Fania, ¿no? Con la Fania Una Stars. de las personas eh, fundamental en el desarrollo de lo que hoy conocemos, salsa, fue precisamente Johnny Pacheco. sí Y de Johnny Pacheco traemos aquí un rolón ¿no? que vamos a poner para... Para que sepan quién es Johnny Pacheco, un flautista dominicano. Déjame ver, ¿cuál es la de Johnny? El Faisán. Ok, el Faisán nos trae... Eh... Ay Dios, ¿por qué no lo encuentro? Acá está. 8 minutos 27 segundos de música, que van a disfrutar desde el segundo uno hasta el término. Van a ver el Latin Jazz. Sí, de verdad ahí van a ver eh, lo que es la buena música desde hace muchos años y, y ahí les va los comentarios, maestro de la gente, dice un, un chico que puso vengo del 2030 y esta canción se está escuchando durísimo. Pero déjate de un dato más, o sea, el Faisán se editó Y se tocó por primera vez cuando yo todavía no nacía. Dios de mi vida. Para que te veas, la otra, vez, la otra semana estábamos hablando que la música de calidad no muere. Y jamás, al contrario. O sea, yo no, cuando yo todavía no nacía... Ellos ya Johnny estaban. Pacheco editó esa melodía. Qué bárbaro. Dice, no sé, pero escuchar este clásico me provocó tomarme una cerveza bien fría. A todos nos da sensaciones diferentes, ¿no? Saludos a la maestra Lili que nos está escuchando por ahí. Maestra, espero que esté usted bailando y pues que contagie a los Fíjate, demás Fíjate, cuando Johnny Pacheco. Johnny nacía Chuck ni siquiera. No, no, no, ni en idea estaba. A lo mejor ni su mamá <risa> había nacido. Puede ser, puede ser que, que su mami no haya nacido todavía, fíjate nada más, uh -huh. pues lo, lo bueno siempre dura, Sí. ¿sale? Vamos a El escuchar faizan. música. vimos maestro. Nos Exactamente. Lo importante, bueno, quisimos poner a Johnny Pacheco, porque Johnny Pacheco es parte fundamental del surgimiento de lo que hoy conocemos como salsa, porque él, él, en Nueva York había muchos, eh, gente de, pues de todo el mundo ya, como hay siempre, ¿no? Y sobre todo en el barrio latino, el en Nueva York que es, básicamente fue fundado por los puertorriqueños uh -huh. pues ahí es el crisol de culturas y había muchos mmm, incluso los, los los judíos son muy buenos dicen que tienen, son muy buenos para la salsa pues Larry Harlow es judío ah, ya. y así hay varios ¿no? Eh, y él fundó un sello había muchos pequeños sellos discográficos ahí en, en la isla en la ciudad de Nueva York y Johnny Pacheco hizo un sello que era la Fania, sí. junto con un, un abogánster, creo que de origen <risa> italiano, ¿no? Sí. de R. Masushi, sí. y ellos hicieron un sello discográfico que era Fania, pero ellos tuvieron la idea y se dieron a la tarea de aglutinar a los músicos sobresalientes, a lo mejor que, a lo había. Mejor que había, incluso que pertenecían a otros sellos, y formaron las estrellas de Fania, como, sí. como el Dream Team Vamos. ¿no? Exactamente. Y es, por eso es, es fundamental Johnny Pacheco, porque fue el, ahora sí que el que tuvo la idea de aglutinar y se asesoró legalmente de un tipo como Jerry Masushi. Y la verdad hicieron esto que creciera de manera exponencial, porque la música de la afrocubana, desde desde sus inicios con, con, Babosa, Mario Babosako, como se han visto, se había desaparecido un poco y había surgido sobre todo mucho el movimiento del rock, ¿no? Sí, estamos hablando de los setentas todo ese rollo sí. pero eh, hay un, un evento que sí me gustaría comentar aquí porque el el, en el icono del rock en norteamérica es el el concierto de Woodstock no sí bueno pues ahí ya llegó el, el ritmo, los ritmos latinos llegaron de la mano de Carlos Santana sí porque Carlos Santana se presenta en Woodstock con toda esta fusión de blues rock y los ritmos latinos porque ahí metió ahí El, el, el percusionista Chepito Arias sí. el chitito ese por cierto de origen nicaragüense ah, mucha eso gente no, no, sabía. no sabe si es Nicaragua no sé si estaba viva Chepito Arias era canadiense pero ahí este, el, el concierto más el, la, la intervención más memorable que recuerdan las personas que se estuvieron en Huastok fueron dos Número uno, Carlos Santana, porque llegó con un rollo totalmente Diferente. de lo que ellos no esperaban y desde luego este, Jimi Hendrix, ah, sí. que fueron las dos intervenciones más memorables, pero para mí en lo particular la de Carlos Santana, ¿no? claro. que llegó con todo este boom de la música latina y los puso ahí como... No a bailar casi como, como los latinos, porque los fuelles no sabían, no sabían bailar así como tal, ¿no? No, y sí sabes que, que Carlos comenzó con su papá uh -huh. eh, cuando él era chiquito y lo que tocaba era el violín. Uh -huh. Pero bueno, ya les contaremos después detenidamente la historia de Carlos cuando él decía: Es que esto no me gusta, o sea, uh -huh. la verdad es que no es por aquí. Y bueno, él se fue metiendo a esto más de los ritmos latinos y pues llegó pero a ser no, sí, quien pero, es, ¿no? Pero siempre con las raíces, ¿no? Las, sí. las raíces latinas. Sí, claro. Entonces ahí hubo un, un aporte en, en, en un concierto ícono de la cultura norteamericana como es Westock. ahí estuvo Carlos Santana presente con su, con su orquesta de latina, ¿no? ¿Qué edad tendría más o menos? Híjole, no, la verdad no, no, no, no tengo ese dato, pero eran muy jóvenes, ¿no? De hecho, en la semana pasada que pasamos eh, un, un, un, una melodía de Guajira Ben, yo sacando cuentas, Mecha me decía, oye, ¿cuántos años tendría ahí Willy Colón? Creo que tenía como 19 o 20. O sea, tenía en esa edad. A ahorita que, que mencionas eso, yo estaba viendo eh, en alguno de los videos que ha había de entrevistas de Willy Colón, dice que él a los 16 años aparecía, a él le parecía fascinante aparecer con un cigarro en la mano. Uh -huh. No sé si era cigarro o puro, pero algo así. Y él, él cuenta que era como parte de su historia, porque él se quería sentir el malo, ¿no? El malo, ¿no? sí, pues su primer disco es El Malo. Exacto. Entonces, eh, dice que ahora ya tantos años después que lo piensa y que él dice, ¿cómo me dejaban hacer eso de verme Ridículo. <risa> pero bueno, ellos buscaban, quizá no tenían como tanta ayuda para esto de, de la... Eh, eh, mercadotecnia, no, pero no. las ideas que, que a ellos les, les venían a la cabeza eran muy divertidas, ¿no? Entonces, eh, ahora te digo, él dice, ¿cómo puede ser? Y la gente lo ubicaba así. Ajá. Sí se fue formando como esa idea de el que fuma, el rebelde, el que golpea, sí le funcionó, ¿no? Sí, pero también es, era parte de sobrevivir en el Spanish Harlem, ¿no? Claro, el claro. El Harlem español, eh, Entonces, eso es a lo que él se enfrentaba a diario. De hecho, él se ponía trajes de, que compraba en la segunda sí, porque siempre. quería parecer como una especie de gánster italiano. Sí, oye, y luego recuerda la, la, el momento este donde precisamente para el álbum, que ya lo platicamos alguna vez de El Bueno, El Malo y El Feo, ¿El feo? así ah. se llama, ¿no? Le sacan para la, toda la publicidad, le sacan a Willy unas fotografías eh, que luego eh, sobreponen en estos letreros de... ¿Quién es quien te busca? ¿La CIA? Uh -huh. ¿O quién es quien te busca? El FBI. El FBI? Entonces ponen los carteles, eh, ponen la fotografía en un cartel ya hecho, Como obviamente. La publicidad del disco. Le ponen el nombre de Willy y todo. Y se arma tal escándalo que hay quien llega con la abuela y le dice, ¿Cómo crees? Es que están buscando a Willy. Lo ¿Qué? está buscando el FBI. El FBI, ¿cómo crees? Entonces la abuela, toda angustiada, preocupada, busca a Willy. Y cuando él llega le dice tranquila, abuela, es parte de la publicidad del disco. del disco. Es el promocional del disco. Sí. Sí tiene esa, esa intención de parecer italiano, porque hay que recordar que el bueno y el malo y el feo es una película italiana de sí. Sergio Leone. Sí, es cierto. Sí, un clásico, un western de los pues, Spaghetti western, le llamaban Spaghetti western porque hubo un tiempo en que los italianos les dio por hacer western en sus películas, ¿no? Ajá. Y, y a Sergio Leone, Leone le pegó muy bien esa el bueno, el malo y el feo. Sí. Pero bueno, la verdad es que todas esas cosas se las vamos a ir platicando, ¿no? Poco sí. a poquito, como por etapas, eh, cómo iniciaron, pero lo más importante pues es traer buena música. Y también la evolución de cómo la música en, en el Caribe va ligada a los, muy, al baile, ¿no? Entonces es toda una cadena desde la habanera, el danzón, el danzonete... El mambo, el mambo el cha cha cha entonces, tenemos que llevar una cronología no sí, y explicarla una bien sí. y con la música sí. hasta la, hasta la fecha no es que sabes que también existe esta otra parte o sea estamos en la parte de los músicos pero también existe la otra donde los bailadores iban aceptando o no uh -huh. entonces cuando no aceptaban el nuevo ritmo bailaba alguien más había sí. quien decía yo sí me caso con este ritmo y eran Lo, los fascinantes, ¿no? A, hay una, una historia donde alguien comenta que ella fue a los 16 años por primera vez a un salón de baile, fue con sus papás y pues estamos hablando de los años 40 uh -huh. más o menos. Entonces están eh, en la pista de baile la pareja principal y de repente hacen un paso donde el bailador Abre las piernas y mete a la chica entre sus piernas. ¡Qué escándalo! Fue tal el escándalo que dice que ella cuando volteó, la primera que se tapó los ojos fue su mamá. Uh -huh. Entonces, ella observa al resto de, de personas presentes y la mayoría de las mujeres estaban con los ojos cubiertos. Entonces, tú imagínate el escándalo. No sé y me gustaría investigar cómo era la forma de vestirse en esos entonces de, uh -huh. de los bailarines para saber, ¿no?, por qué era tanto el escándalo, aparte de la posición, por qué era el escándalo, ¿no? Entonces, son cosas muy divertidas que, que realmente nos dan como resultado lo que actualmente tenemos, ¿no?, que es una joya, hablando de música, sí. unas grandes historias, unas grandes voces, que hablando, por ejemplo, en el caso de Héctor Lavoe, pues fue muy corta su historia, Pero sigue, ¿no? En pero, vida, síguete, pero sigue. Pero siguiendo, siguiendo a la música, tú puedes encontrar la evolución de los pueblos. En este sí, caso hablábamos como el, el boom de la música afrocubana se truncó por la revolución cubana. Sí. Sí, ahí fue un, un atorón tremendo. Bastante. Y bueno, para no, para no hacerlo tan largo, hablando de, la, de, la, de las estrellas de Fania, las Fania All Stars, en, decían los norteamericanos, ellos hicieron una gira mundial sí Incluso tocaron, tú acerca te lo comentabas, en Zaire. Sí, tremendo. Y en Zaire, este. En 1974 en fue ese concierto. Tocaron. Un año antes de que yo naciera. Exactamente. Qué mi edad? Y ahí <risas> está eh, esa melodía, a Meche le fascina mucho. Es Sector Labo en la voz para, para no variar. Claro. ¿Cuál es? Se llama Mi gente. Mi gente. Y para aquellos que también les gusta ese flaquito que se llama Marc Anthony, él también tiene una muy buena versión y yo sé que esas son sus canciones favoritas. Así sí, que. Sí, él, él se quiere para ser Héctor Lavo. ¿no? Claro, y lo logra bastante bien. La verdad pero es que lo se interesante disfraza. Es como es, esa grabación que vamos a escuchar es una grabación en vivo que no sí. tenía la tecnología de ahorita, pero sí se escucha la calidad de los músicos. Cuatro minutos y medio de muy buena música, chicos. Disfrútenla. ¡Viva África! Ya tal? regresamos. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué regresan al África? Porque regresaron la música que los negreros se trajeron con los esclavos africanos a América para trabajar con las plantaciones. Uh -huh. Luego los negros desarrollaron su música en América. Y ahora la Fania tuvo... Ellos tuvieron la, el buen tino de, re, de decir, miren, lo que, lo que salió... Con los negros, esclavos, ya, y ya regresó a, la, a la África. Y ahí se escuchaba la jungla en las sí, percusiones. Sí, la verdad, sí, esas tumbadoras son tremendas. Sí, entonces, de, de hecho, el, el público africano, pues habría dicho, bueno, pues es que esto es lo que se llevaron de aquí, ¿no? Nos andaban bueno, se robando. Los, se nos llevaron, ¿no? Sí, la verdad, sí. Oh. Oye, pues vamos a mandar saludos, aprovechando. Bueno, yo quiero hacer un comentario. ¿Cómo las abuelas estamos en todo? Uh -huh. ¿Qué le dice aquí? Eh, Ay, Dios, se me fue el nombre del, del cantante, de Héctor. ¿Qué Hector. le dice Héctor? A Johnny Pacheco. ¿Y tu abuela, Pacheco, dónde está? me está? Cábole, ¿eh? Ok, los saludos van para Irma. Irma, que va a ser sometida a una operación este viernes. Un gran abrazo, todo va a salir súper bien, Ajá. ¿cierto? Saludos a Puerto Vallarta, para Ángel y para Nati. Y para Ramiro y para Coco, uh -huh. que seguramente andan allá arrumbiendo. Que baile mi gente. Exacto. Saludos para Carlos Robles y para Ansaldo, que sabemos que son eh, escuchas de cada martes. De seguro Ansaldo está bailando. Yo creo que sí, seguramente. <risa> Le encanta esto del baile. Saludos a la maestra Lili, saludos a Carmen y obviamente saludos a Valentina. A Valentina. Que también sí. luego se pone a bailar ahí todas las canciones. Que creo que con ella nuestro programa más exitoso ha sido el del merengue. Sí. <risas> Le gusta el bailar merengue. Pues, ¿qué más, maestro? Porque ya nos estamos... Pues, pues, sí casi nos tenemos que despedir, ¿no? Tenemos cinco minutitos. Ajá. ¿Con qué quiere que cerremos el programa? Pues, ya preparando la salida con la melodía, ¿no? Con la última melodía sería... Todas las últimas que hemos estado poniendo, sobre todo que Baile Mi Gente, son, como dijimos, totalmente en vivo. Sí. De conciertos, de hecho, los pueden buscar en YouTube como las estrellas de Fania o sí. Fania All Stars y ahí van a ver los músicos que son, a veces son como 20 músicos y todos ahí prendidos ¿no? en la prendezón. Te digo que es lo fascinante verlos que realmente eran muy jóvenes, desgraciadamente algunos pues no tuvieron como la mejor guía para seguir sobreviviendo y sobresaliendo, pero en ese momento eran dioses, o sea todo el mundo, mira por ejemplo aquí te va un, un comentario en esto de los videos de YouTube, que dice, no está todo el Olimpo de la salsa, pero estos dioses son suficientes para poner a gozar a los humanos. Uh -huh. O sea, ¿cómo la gente califica esto? De ¿no? hecho, de ellos, de ellos, varios de ellos cayeron como en el lugar donde vivían, pues el lugar donde vive te influye en ¿no? el entorno. Sí, bastante. Y, este, y fue el boom de la, de la cuestión de las drogas en, sí. en Norteamérica, y es todo un tema, hablar de la, de la cultura de los viadnics. Y les tocó como ese cambio de simple marihuana a cocaína, ¿no? Sí, toda la, la, la experimentación con el LSD, la psilocibina, el hongo, el peyote y todo un, todo un movimiento que se gestó como persona comenzó a, a experimentar eh, con las drogas y la verdad es un tema muy interesante como el caso de Aldox Huxley, uh -huh. el, el escritor inglés pero lo que no quisiera que se me pasara si alguien tiene la, la inquietud de, de adquirir un libro y leer a César ah, de sí, historia le de la Salsa ajá. para mí el mejor, la mejor texto que yo, de los que he tenido contacto y he leído se llama El libro de la Salsa El libro de la Salsa es, fue escrito por un eh, escritor de origen venezolano que se llama César Miguel Rondón cabe destacar que no es muy fácil conseguir el libro Pero sí lo hay. Entonces, ¿por qué ese San es Miguel Rendón? Porque él supo, como periodista, eh, describir por qué él estaba ahí cuando sucedió todo. Ah, fácil. Entonces, él lo que pasa es que va describiendo, va haciendo una cronología y una, una narración de cómo fue evolucionando, porque él fue un testigo presencial. Y la verdad, lo desarrolló de una manera muy amena y muy clara, ¿no? Todo ese eh, surgimiento desde la, las estrellas de Fania y todo ese rollo del Latin Jazz. Fácil de leer. Exactamente, muy fácil. Entonces, el libro de la salsa de César Miguel Rondón, escritor venezolano. Ah, pues ahí, ahí les queda, eso de tarea. Digo, aparte, sí reconozco que es como algo complicado conseguir el libro. ¿eh? Bueno, pero ya ahí pueden, entre que lo consiguen y lo leen, Ajá. ya con más emoción, ¿no? Sí, Por el sí. trabajo que les costó. Pues tres minutitos, maestro. Quiere que nos vayamos y que el buen Carlos nos haga favor de poner... Tres minutitos de, de ah, nuestra me, última me canción. Para seguir él, escuchando las estrellas de Fania. Que él la corte donde crea suficiente. Sí, sí. ¿Le parece? Sí. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Gracias por prestarnos sus oídos. La última canción del día se llama Quítate tú. Uh -huh. Son, eh, bueno, originalmente son ocho minutos, pero vamos a escuchar como uno y cachito, ¿no? Luego se las ponemos completas. Este concierto fue dado en 1971 en un local de baile ubicado en Manhattan. Eh, domicilio exacto, el 310 de la calle 52. Exactamente. Por si alguien quiere ir. <risa> y para... La próximo programa pues vamos a decir las estrellas de Fania pero ¿quiénes son las estrellas de Fania? Sí, ahí les platicamos estamos viendo si un invitado nos confirma que es muy muy probable y sería muy bueno traerlo para conocimiento de todos pero si no pues seguimos con la historia exactamente gracias chicos vámonos